Bien, vamos a charlar unos minutos con el concejal del FREPAM, Pablo Pera y eh, Pablo, Pablo Cucharini, te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. Bueno, gracias por la comunicación. Eh, Pablo, ayer eh, se vivió un, una jornada histórica, eh, por mencionarlo de alguna manera. Eh, la Municipalidad de Santa Rosa se hizo cargo del servicio de transporte urbano de pasajeros. Eh, bueno, después estuvieron de recorrido ustedes ahí en las instalaciones. A ver, contanos eh, qué te pareció eh, el acto eh, y que Santa Rosa ahora tenga transporte urbano de pasajeros, algo que ustedes también apoyaron. Sí, eh, como, como venimos ya manifestando y desde el primer día que el intendente había anunciado la municipalización vimos con buenos ojos eh, la medida que, que se tomó eh, bueno, ayer seguimos la, la conferencia de prensa que, que hizo ahí en las instalaciones del EMSU en el día de la mañana junto al gobernador, junto al gobernador cuando ponían ya, anunciaban la, la puesta en marcha del servicio municipal bueno, tenemos muchas coincidencias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 Nosotros hicimos eh, dos aportes que entendemos importantes a, a esta puesta en marcha de la nueva empresa municipal. Eh, uno fue la, la propuesta del proyecto de ordenanza por el cual es el Consejo Deliberante el que va a fijar la tarifa de servicio de transporte y a través de la estructura de costos. Recordemos que el contrato de concesión anterior eh, establecía una fórmula polinómica en la cual tenía un, un coeficiente muy criticado que era los kilómetros recorridos por la empresa, o sea, que la variable de kilómetros eh, era un, un impuesto, por así decirlo, al usuario porque le hacía encarecer el boleto. Esto pudimos nosotros aportar un proyecto de ordenanza que tuvo buena recepción por parte del Departamento Ejecutivo y fue lo que se, se aprobó hace unas semanas. Como así también otro proyecto de ordenanza que habíamos presentado que es la continuidad de la Comisión de Seguimiento de Transporte Urbano que eso estaba en el pliego de concesión y al, al finalizar el 31 de mayo el pliego, esta, esta, esta comisión no iba, a tener, no iba a seguir constituyéndose porque ya perdía el carácter jurídico que tenía, pero con el proyecto de ordenanza que presentamos y, y la buena recepción por parte del Ejecutivo Municipal pudimos también sancionar una, una nueva ordenanza para darle continuidad a esta comisión y es la que el Intendente en el día de ayer anunció que iba a convocar en los próximos días para... ...para empezar a discutir un poco... ...y a aportar en la propuesta que tiene sobre los recorridos... ...y cómo se va a prestar el servicio de transporte urbano... ...de aquí en adelante. Ahí en esa comisión hay participación de concejales de la oposición, sí. Sí, ahí nosotros uh -huh. en el proyecto nuestro... Eh, ...hay eh, concejales de la oposición... ...bueno, autoridades de, de la empresa municipal... ...del departamento ejecutivo... ...y el aditamento que incorporamos nosotros... ...en esta nueva comisión... ...y que no estaba en la comisión anterior... Son a los representantes gremiales, a las asociaciones de discapacitados y a las asociaciones de usuarios, o sea que ahora ya en esta nueva comisión, con esta nueva conformación van a tener representación que no la tenían en la comisión anterior, así que la verdad que eso es un, lo vemos como un paso importante porque ya van a estar con, en esta comisión, van a estar representados todos los actores que tienen una relación directa con el servicio de transporte urbano. Eh, Pablo, el principal reparo que habían puesto cuando se anunció esto es el juicio que tiene eh, la empresa y, bueno, y el municipio por la accesibilidad, ¿esto lo siguen sosteniendo? Sí, es en relación, nuestros reparos fueron más que nada al, a los términos en que se dio el, el contrato de rescisión, o sea la sí. desvinculación de la empresa con la municipalidad se podía dar de varias maneras, bueno, eh, en la manera en que se dio, nosotros manifestamos también este, esta serie de reparos, que lo seguimos manteniendo, eh, que eran básicamente dos cuestiones. Una, el tema de la ausencia de la, el, de la autorización de la sindicatura o del juez concursal al contrato de rescisión, que consideramos que puede llegar a tener alguna cuestión si, si se presenta algún, alguna cuestión jurídica en el concurso en Santa Fe, digamos, puede llegar a, re, a repercutir aquí en la ciudad. Y otra de las cuestiones, como bien decías, es el tema de, de los juicios, las eventuales, digamos, eh, sanciones que puedan caber a la municipalidad y a la empresa por el juicio de las asociaciones de discapacidad, ya no quedó tan claro en el, en el, en el contrato de rescisión que la municipalidad le pueda reclamar a la empresa lo que tenga que pagar de más. Mm. Esto, digamos, eh, son cuestiones de interpretación sobre el, los, los términos jurídicos de redacción del contrato de rescisión, que nosotros tenemos una interpretación y el Ejecutivo tiene otra interpretación. Ah. Pero bueno, como hay una misma lectura, digamos, por personas diferentes pueden dar dos interpretaciones, al menos claridad le falta un poco a la redacción, por eso fue nuestra, nuestro voto negativo, o sea, no acompañamos los términos del contrato de rescisión. Después, en general, todas las otras eh, cuestiones jurídicas que hubo que hacer en el Consejo Deliberante para que esta empresa empiece a funcionar, eh, acompañamos y, y realizamos aportes y, bueno, lo vemos de manera satisfactoria. Mm. Eh, Los santarroceños nos sacamos de encima autobuses Santa Fe o por esto que decís vos eh, podría darnos algún dolor de cabeza más aún. Eh, Ustedes han, por decirlo de alguna forma, renegado bastante durante la gestión anterior con la firma esta. Sí, eso lo dirá, lo dirá el tiempo, sí. Mm. Si, si ya los santarroceños nos sacamos de encima autobuses o todavía puede haber alguna cuestión, eh, esa es nuestra preocupación, pero bueno, eso lo va a decir eh, el tiempo en estos primeros pasos que, que transcurran de la empresa. Claro. Así que bueno, eso tendremos que esperar un, un poco para ver si esto es así o no. Sí. En principio tenemos que celebrar que, que en el día de ayer, eh, bueno, hemos visitado las instalaciones, se ha puesto en funcionamiento la nueva empresa, estuvimos ahí con el gerente del EMTU, eh, que nos explicó, bueno, todas las mejoras que están haciendo edilicias en el lugar, eh, eh, todas las cuestiones que tienen, que vienen trabajando, ahí nos manifestaban en conjunto con el gobierno de la provincia de La Pampa, las inversiones que se van a realizar en el lugar. Eh, así que, bueno, son los primeros pasos, digamos, una crítica a estos primeros pasos, eh, no sería una crítica sincera, así que hay que esperar que, que empiece a funcionar y deseando el mejor de los éxitos a esta a esta nueva empresa municipal. Eh, Pablo, ¿por qué el boleto es gratis ahora en estos primeros 15 días? Eh, ustedes bueno, aprobaron una ordenanza el sábado, eh, explícanos por qué. Sí, eh, eso nosotros ya el jueves, en la sesión cuando se fijó el, el precio del boleto, eh, habíamos, era una de las preocupaciones que teníamos desde el bloque, que no se pudiera llegar a, a concretar eh, la, la carga del boleto en todo el sistema de validadoras, o sea, esto por ahí para que la gente comprenda de una manera sencilla, eh, ni la empresa municipal, el ENTU, digamos, ni la municipalidad en sí, eh, digamos, manejan todo lo que es el cobro del boleto. Esto está tercerizado a, a, a través del sistema SUBE, que es otra nación servicio de la empresa que, que gerencia todo el sistema este de cobro. Entonces requiere una serie de pasos administrativos, de, de carga de, de datos, de altas y bajas, por ejemplo, habría que dar, le baja a la empresa autobuses Santa Fe y dar de alta al EMTU, bueno, son todas una cuestión administrativa que lleva su sí. tiempo y entendíamos que no se podía llegar en tiempo y forma para el día primero de junio. Ah, esto es, eh, si, si hoy eh, seguía, <coughs> si hoy se cobraba el boleto con la sube, el dinero ese iba a la empresa. Y podría ser una, claro. de las, una de las cuestiones, mm. y amén de que, bueno, tampoco sea por lo que estuvimos viendo ayer, digamos, eh, todavía no se había podido instalar todo el sistema de validadoras en los colectivos y, el, y bueno, una serie de cuestiones tecnológicas eh, que están aprestos a realizarla eh, con la mayor celeridad posible para poder ya contar con el boleto en, en los colectivos. Pero sí, sería más o menos básicamente esas las cuestiones, eh, pero, bueno, se van a solucionar en estos primeros 15 días seguramente. Eh, así que, bueno, son estos inconvenientes los primeros pasos que, que son comunes a cualquier inicio de, de actividad en alguna empresa. Claro. Eh, Pablo, ¿hay comisión hoy, ahí en el Consejo? Sí, hoy tenemos comisiones, eh, por lo general se están tratando temas eh, que requieren algún tipo de urgencia, eh, así que bueno, vamos a ver en cada una de las comisiones qué temas se tratan. Nosotros tenemos un rol, digamos, ya eh, de oposición y no tenemos mayor en las comisiones, o sea, por ahí no, el impulso de algunos proyectos nuestros eh, eh, nos cuesta un poco más pero bueno ahora están tendremos comisiones y veremos qué temas van a salir para la sesión del jueves no, está bien. Eh, bien Pablo no sé si querés completar con algo sino eh gracias por estos minutos no no para... gracias por la comunicación y bueno a disposición eh, para cualquier inquietud, cualquier tema que quisieran Que tratemos, así que bueno, agradezco la comunicación y nos estaremos siguiendo viendo y escuchando en otras oportunidades Bueno, eh, que tengas buen día Bueno, muchas gracias, buen día La Perdón. palabra del concejal Pablo Pera Barburen, eh, contándonos un poquito las primeras sensaciones del acto de ayer donde la Municipalidad de Santa Rosa se hizo cargo del transporte urbano de la ciudad a través del EMTU el Ente Municipal de Transporte 8.19 Minutos